Oramos Señor Jesús en medio de los pueblos, en medio de las naciones, declaramos que tú eres el Señor de señores. Sale.、Yeah. Yeah.